Estamos hoy acá porque creemos que es importante que avance este proyecto y esta idea de los puntos de cultura porque entendemos que son el tipo de políticas públicas que necesitamos. Es decir, no solamente políticas públicas necesitamos que nos miren y que nos tengan como... como política, sino en la que podamos ser sujetos, en la que podamos decidir, en la que podamos participar y no solamente ser destinatarios, que es lo que está faltando. Bueno, lo que esperamos es que esto avance, que se visibilice, eh, que tenga eco en el Parlamento, pero además que tenga eco en las distintas organizaciones sociales que se ha podido convocar para que seamos cada vez más las que estemos reclamando esto. La experiencia nos indica, como nos indicó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este tipo de cosas salen si hay apoyo popular, si hay una movilización alrededor. Así que nuestras expectativas es que eh, esto vaya en camino a hacer algo similar, que genere movilización, interés y visibilidad para que se concrete.